Es hora de hablar de la quimera de otra vida, de lo que no no sé expresa, del trapecio que ante la nada oscila de tragedias y triunfos que duran un segundo. De alterar el destino Y de la fábrica de hielo El olvido Encuentros cercanos Es hora de hablar Somos eh, lo que somos eh, porque una serie de vivencias nos han hecho física y socialmente como somos. Esas evidencias y esas experiencias son las que conforman la evolución. Pero nos preguntamos, ¿hay cosas que no se cumplen? ¿Influirá lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo en la evolución del ser humano? Hasta este momento oh, una Es neurocientífico, escritor, evolucionista, investigador, él es una persona que conoce a la perfección nuestro bueno nuestra historia, la historia del ser humano. Mario Fernández, Mario, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Bruno? ¿Cómo estamos? Mario, ya somos eh, como somos, eh, ya hemos llegado al final de la evolución y no habrá progreso o todavía se esperan cambios en el futuro. A ver, eh, todos los organismos vivos eh, están en un continuo eh, proceso de adaptación al entorno para mejorar su supervivencia. Es decir, la evolución nunca se para mientras que estemos vivos. Puede ser que haya momentos en los que la evolución vaya más rápida porque... Eh, en el exterior, en el entorno donde vivimos, hay cierta crisis, entonces los, los organismos necesitan evolucionar más rápido para adaptarse, y otros momentos que se llaman equilibrios puntuales en el que eh, las condiciones del entorno no son cambiantes y la evolución va eh, más despacio. Pero siempre, cuando un organismo está vivo, cuando una especie está viva, va evolucionando a la según se van sucediendo las generaciones. Es decir, no evoluciona durante tu vida, pero eso evoluciona durante la vida de varias generaciones. Quiere decir que tus hijos se intentan adaptar al entorno, los hijos de tus hijos se intentan adaptar más, y, y eso pasa siempre, y lleva pasando desde hace 3.500 millones de años que se produjo la, el inicio de la vida en la Tierra. Precisamente sobre este tema, en ocasiones, eh, cuando hablamos aquí de eh, posibles formas de vida en el espacio, se habla cómo serán, cómo serán, Bueno, y digo yo en algunas ocasiones, bueno, no serán tan distintos porque habrán tenido una evolución más o menos similar a la nuestra, porque Darwin lo que dijo no es una evolución para el entorno terrestre, era universal su ley, ¿no? Claro, eh, nosotros lo sabemos la vida que hay en la Tierra porque es lo única que conocemos, pero el principio de evolución es un principio que podríamos considerar universal, tanto en cuanto a las condiciones de cualquier planeta o de cualquier sistema eh en el espacio también cambia quiere decir que en la luna en marte o en cualquier planeta que haya en el universo se está moviendo y están cambiando las condiciones continuamente no son las condiciones ambientales climáticas nuevas especies especies invasoras especies depredadoras no conocemos cómo son pero es evidente que si un, quiere, un organismo quiere sobrevivir ese organismo tiene que adaptarse y adaptarse a cómo cambia su entorno. Quiere decir que no sabe, no puede predecir el futuro. Nosotros no podemos predecir el futuro. Por ejemplo, ahora con el tema de este coronavirus, nuestra especie se está adaptando a convivir con un nuevo y con, y con el tiempo evolucionaremos poco a poco adaptarnos a convivir con este virus y así sucesivamente. Y, lo, y en nuestros en otros supuestos espacios o, o planetas, o, pues evidentemente pasa lo mismo. Si una, si una especie quiere sobrevivir, no puede ser estática, tiene que adaptarse. La única forma de adaptarse es evolucionar. Nosotros solo conocemos la evolución genética, que es la evolución que va mejorando el, el nuestro organismo para adaptarse a las condiciones. En nuestro caso, pues siempre no son climáticas o adaptarnos a otra especie que nos, pueda, que, no, que, que nos ponga en peligro o a una especie de la que tengamos que alimentar. Esas son las principales directrices evolutivas, la reproducción y el alimento. Puede decirse, por ejemplo, cuando eh, se habla de la inteligencia. Por ejemplo, eh, nosotros somos eh, los eh, dueños eh, del planeta y de la evolución. Evidentemente, todo eso tiene matices, eh, pero somos los grandes triunfadores, ¿Tiene eso que ver con nuestra inteligencia, con el hecho de que nuestra cabeza sea como y eh, que nuestros brazos son como son? ¿Eh, ¿Tiene que ver eh, con eso, con nuestro aspecto físico? Sí, claro. Nos, eh, nosotros eh, Nuestro rama evolutiva viene de unos monos que estaban en unos árboles y de repente tuvieron que, que empezar a andar por una sabana donde no había árboles y tuvimos que ponernos de pies. De otras cosas, tuvimos que ponernos de pies para poder ver por encima de las hierbas que, que, que en los árboles no hacía falta, pero en la sabana hay que levantarse para ver un enemigo o para ver una posible comida y eso hizo que tuviéramos que andar de manera bípeda. Al andar de manera bípeda, liberamos los brazos que otros animales no los tienen libres porque tienen que andar con ellos nosotros los liberamos al liberar esos brazos empezamos a hacer cosas con ellas que retroalimentó la capacidad cognitiva del cerebro, ese cerebro puede ir a la vez que nuestros brazos podían hacer cosas más complicadas con ellos y hay una especie de retroalimentación que a la que se sumó el lenguaje en el que ya podíamos comunicar a nuestros hijos y a nuestros descendientes y a nuestros cómo nos sentíamos o qué es lo que queríamos y hay una especie de hubo que no se sabe muy bien cuándo Pero se calcula que entre hace mil años, que el Homo sapiens existe, 300.000 doscientos mil años, hubo un momento en el que ya empezamos a pensar de otra manera. Nosotros somos más inteligentes, pero solamente un, en una rama de la inteligencia. Es decir, si nosotros miramos los, eh, los sentidos, por ejemplo, el proceso sensorial, nosotros no somos los animales que mejor oímos, ni los que mejor vemos, ni los que mejor tacto tenemos, ni los que más corremos. Somos los animales que tenemos una capacidad cognitiva de pensamiento reflexivo. Es decir, somos capaces de pensar en el futuro y de pensar en el pasado. Aunque tiene un hándicap. Si tú piensas demasiado en el futuro, eh, puedes provocar ansiedad. Y si piensas demasiado en el pasado, puede provocar depresión. Pero eso es el hándicap que lleva la ventaja de poder hacer esa reflexión, de poder planificar una cosa que hasta ahora se ha demostrado que los animales no pueden hacer. Yo puedo planificar qué va a pasar mañana si hago esto, si hago lo otro, esa capacidad de planificación reflexiva o de pensar, de decir, yo estoy pensando, yo sé que existo, ese tipo de reflexión, de reflexión eh, solamente la puede hacer el ser humano. Y es verdad que es una capacidad cognitiva muy importante que nos permite escribir un libro, hacer una canción o nos permite filosofar. Y eso es verdad que los animales hasta ahora nos se han demostrado y presumiblemente no lo tienen. ¿no? Tienen ciertas ventajas porque un animal... No, no se complica mucho la vida con el futuro, no se atormenta, sino él vive el día a día y es, un animal es capaz de pelearse ahora con un, a muerte con, una, con un rival y a los cinco minutos está tranquilamente con su pareja, cosa que el ser humano no puede hacer. Si el ser humano sufre una crisis, le afecta durante mucho tiempo porque ese pensamiento reflexivo hace que demos muchas vueltas a las, a las cosas y es uno de los problemas de la psicología actual. Le damos demasiadas vueltas a las cosas y eso a veces no es tan bueno. Pero es verdad de que sí que tenemos un proceso cognitivo que nos permite construir el que acaba el space XT que acaba de despegar y hacer maravillas en cuanto a, a la reflexión sobre sí mismo, sobre qué somos, hacia dónde vamos, y ese tipo de cosas. Hay un antes y un después en la aparición, a nivel evolutivo, digo, y de la historia del ser humano eh, como especie animal, ¿hay un antes y un después en de la aparición de las eh, primeras casas? Eh, ¿Convertimos las cavernas en nuestras eh, guaridas? A ver, eh, el uso de la caverna o de la cueva, Es, un, es lo que te comentaba antes, ¿no? Eh, mm, y todas las especies lo que quieren es sobrevivir. Y lo que y lo que hacen es adaptar su entorno a posibilidades de supervivencia. Hoy en día vivimos en un mundo relativamente seguro. En países occidentales es un mundo seguro. Pero en la historia de la humanidad, el 99% de la historia de la humanidad o de la historia de la Tierra, el mundo no es seguro. Te podían comer o, ser, te podían comer, o tú podías comer a alguien. ¿Qué quiere decir...? que la protección es un elemento fundamental de la evolución. O sea, es un director y una presión evolutiva muy importante. Nosotros, cuando un animal, ya sea un ser humano o, un, o una gacela, cuando está encima de la Tierra, le pueden atacar desde cuatro lados y desde la, y desde el aire. Quiere decir que está muy expuesto. Él no tiene ojos en la espalda, ni en la, ni por la parte de atrás, ni arriba. Quiere decir que está expuesto. ¿Cómo puede maximizar su supervivencia si es un animal que es presa fácil? Pues refugiándose, ¿Dónde te puedes refugiar? Pues o bien haces una madriguera, la excavas y te metes dentro, como hace un conejo, o como hace un hurón o como hace un ratón, o bien te buscas la vida para encontrar un sitio que sea una madriguera artificial. Entre comillas, prefiero que la haya hecho la naturaleza. ¿Cuál? La cueva. Luego que vas a un entorno en el que tú te metes y solamente hay una salida. Por tanto, tú puedes vigilarla y puedes sobrevivir más fácilmente que si duermes libre. Ese es el motivo por el que te metes en una cueva. Aparte de las inclemencias climatológicas, ten en cuenta que la calciación que hubo en, en Europa hace que hace mucho frío. Si te haces un fuego al aire libre, el calor se disipa, pero si haces un fuego en una caverna, dura mucho más tiempo. Básicamente es eso, nos metimos en las cavernas, pero no ahora, desde hace millones de años, desde cual, los primeros homínidos ya se metían en las cavernas porque estaban más seguros. La probabilidad de supervivencia es más grande. Por tanto, el uso de un, de un sitio donde refugiarte, donde, sobre todo donde parir, donde tener a tus hijos pues es fundamental. Entonces, claro, la búsqueda de las cuevas es, fue un elemento directivo importante en nuestra evolución, hasta el punto de que todos los yacimientos más importantes del mundo siempre se encuentran en cuevas, desde la cima de la Grandolina, en, en Atapuerca, hasta cuevas en cualquier lugar del mundo que, te, que, que vayas a buscar. Eh, si quieres encontrar restos dominidos o restos de especies, en cuevas. No solo los humanos, los osos, los tigres, cualquier ser vivo, en una cueva tiene más posibilidad, una cueva en la que puedas salir. Cuando quieras salir, sales a la vida a cazar y cuando quieras refugiarte, te refugias. Y no deja de ser que nuestras casas hoy en día son nuestras cuevas. Un sitio donde estamos protegidos de la siquemenza del tiempo, donde podemos protegernos con nuestra familia que está en la libre, donde no nos pueden atacar. El concepto de atacar hoy en día no es el mismo concepto de atacar, pero básicamente es eso, una cueva evoluciona a un sitio donde puedes estar tranquilo, donde tus posibilidades de supervivencia aumentan considerablemente cuando estás dentro. Por lo tanto, durante este confinamiento hemos dado un sentido evolutivo a lo que hemos hecho. Eh, hemos convertido en nuestras en las casas en las que vivimos. No se nos claro, hemos eso escondido es, ahí, ¿no? Es un sitio seguro. Eh, yo estoy en mi casa con mi familia y las posibilidades de que algo me ataque, y atacarme podría atacar hace... 20.000 años me podía atacar un tigre, pero ahora me puede atacar un virus. La forma de que me ataque es menor. Es verdad que el virus puede llegar, pero no puede llegar por el aire volando, Tiene que venir de otra persona. Y si estoy en mi cueva y no entre otra persona, no me ¿sale? pueden contagiar. Es una, forma de es una forma de protección, básicamente, de aumentar tu supervivencia. Si tú tienes ocho hijos y tienes una cueva, sobrevive más tiempo que si tienes ocho hijos y tienes que criarlos al aire libre. Pero eso es de cajón en ese sentido. ¿no? Entonces, buscamos refugio. Cualquier animal tiene una madriguera. O sea, sitio donde tú te puedas encontrar... Aumentar la seguridad de tú y de los tuyos, pues es fundamental. Y ahora, en cuarentena, evidentemente, donde está más seguro? En tu casa. ¿Crees que lo que hemos vivido, es eh, seguramente hay que verlo con relatividad? Eh, porque todo esto es, es, es muchísimo tiempo, pero ¿y cuando Los datos dicen, bueno, 3.000 millones de personas, que son muchos, 3.000 millones de personas han estado confinados a la vez en sus casas. Pero también me pienso, bueno, eso quiere decir que más de la mitad de la humanidad no ha estado confinado en sus casas, ¿eh? Eso también existen. ¿Pero crees que habrá una huella en nuestra evolución de lo que está pasando? ¿O a nivel evolutivo esto significa muy poquito? A ver, a nivel evolutivo... Eh significa que tú tienes que tener, eh, tiene que haber un, unos cambios en, en la generación siguiente para que ese rasgo evolutivo se transmita a la descendencia. Va a haber un cambio cultural, que lo que llaman, o sea, hay dos tipos de, de, de transmisión de, de la información, la información genética que se transmite físicamente y la información cultural que se transmite eh, porque yo se la explico a mis hijos, es decir, mis hijos, mi hijo puede tener los ojos, los ojos azules o verdes porque genéticamente se lo transmito, pero puede ser de una manera culturalmente, porque yo se lo tramito, pero verbalmente, porque le enseño. El, el, la evolución cultural es evidente que la va a haber, va a haber un antes y un después de esta pandemia. La gente va a, vivir, va a adoptar otro modo de vida y eso se lo vamos a pasar a nuestras futuras generaciones, pero no de una manera genética, o sea, no va a estar en sus genes grabado, porque no ha dado tiempo, no ha, tienen que pasar varias generaciones para que un rasgo se se perpetúe. Es decir, imagínate que ahora la pandemia de coronavirus llegase todos los años en octubre y fuese cada año eh, igual de mortal. Pues entonces sí, esa presión evolutiva haría que los hijos de nuestros hijos de nuestros hijos fueran cada vez más resistentes al coronavirus genéticamente. Y en siete u ocho generaciones, porque la presión sería muy grande, seríamos más resistentes al coronavirus o moriríamos todos, una de dos, o la evolución funciona así. Pero lo normal es que evolucimos a ser más resistentes, pero necesitas, necesitas que haya una evolución. Yo no puedo cambiar mis genes, mis genes ya son míos. Hay una cosa que se llama epigenética, que si quieres hablamos un poco, que es cómo se desactivan o activan tus genes. Pero la epigenética hace que ciertos genes se puedan activar si el entorno cambia y se lo puedas transmitir a su descendencia. Pero eso necesita al menos una generación que pase. En nuestro caso, lo que va, está claro que vamos a, a transmitir culturalmente o emocionalmente lo que hemos vivido y nuestros hijos lo habrán vivido nuestros hijos habrán, cuando crezcan sabrá que viene una pandemia y cómo se comporta la gente y a partir de ahora las relaciones van a cambiar es decir, va a haber una evolución cultural importante que, que afectará a nuestro cerebro porque veremos las cosas de otra manera pero físicamente si nos ponemos físicamente, es decir, una mayor residencia, por ejemplo, al, al virus, necesitaríamos al menos que pasasen algunas generaciones para que los siguientes hijos que naciesen naciesen más resistentes ya Pero por definición, porque eh, eh, la, la, el coronavirus, de alguna manera, eh, a los débiles les les da un, mayor, un menor ratio de supervivencia y a los que resisten el coronavirus les da un mayor ratio. Quiere decir que se reproducen más los más resistentes. La primera generación, después de esta, serán más resistentes porque solamente se han reproducido los que han sobrevivido mejor al virus. En la siguiente generación, pues sería más. Al cabo de tres o cuatro generaciones, probablemente todos nacerían ya resistentes a ese organismo. Así es como funciona la evolución. Cuando hay una presión, las generaciones sucesivas se le van reproduciendo solo los mejores. En nuestro caso, todavía no da tiempo a la reproducción que decir que una persona que tiene hijos ahora no nace más, no nace más resistente al coronavirus porque no se ha podido notar ese efecto, ten en cuenta que la evolución funciona siempre a largo plazo. Eh, se habla mucho en estos días de la vacuna, se habla mucho de que el virus se eh, muta, eh... Quizá hemos hecho hemos sentado el significado en el lenguaje, el significado social cuando se dice el virus muta, parece que es el más terrible, y no, lo que está haciendo es endarmonismo puro. Muta para sobrevivir. Claro, eh, hay una cosa muy curiosa que la gente no, no entiende, o cuando yo la explico. El virus le interesa no ser muy mortal. Claro, para sobrevivir, el, por, claro. Claro, si tú tienes un virus que mata a la persona que contagia en un día tú la contagias, la otra persona se muere y el virus se muere con ella, el virus no, el virus no vive. Hay, un, hay una, la primera máxima de la ley universal de la biología es un organismo quiere reproducirse. Nosotros queremos ser, los seres humanos queremos ser felices y luego reproducirnos, pero la, esa no es la norma general. La biología quiere que te reproduzcan, da igual si eres un mejillón, una ostra o un virus, reproducirte, mantener tu especie. Entonces, el virus quiere reproducirse, entonces le interesa no ser muy mortífero, porque entonces enseguida se corta la cadena de entonces este virus, el coronavirus este, está está descendiendo su capacidad de matar a la gente... ...y es más, hace poco leí un artículo de un virólogo famoso italiano... ...que decía que las nuevas cepas de este virus... ...que son como variantes, variantes que han mutado... ...dentro del mismo del mismo concepto de este tipo de SARS de, de coronavirus... ...es más débil, quiere decir que si el virus de marzo... ...a una persona destrozaba el sistema inmune en tres días... ...en tres días le mastecaba el sistema inmune... ...o se curaba o se moría o iba hacia, hacia una enfermedad muy grave... Hoy en día se, ya se, se ha doblado ese tiempo. El virus tarda seis días en empezar a machacar, por tanto te da más tiempo a que sobrevivir. Los ratios ahora son menores, de, son mayores de supervivencia porque el virus es, se ha debilitado. ¿Pero por qué? Porque le interesa. El virus lo que le interesa es ir por todo el mundo. Si se hace más débil, y y tú con un virus débil puedes andar, relacionarte, el virus le interesa porque se contagia mucho más. Por tanto, todos los virus siempre, con el tiempo, evolucionan a ser más débiles, menos patógenos para que el huésped sobrelleva más tiempo y lo pueda contagiar más. En el tema del evolucionismo, la figura de Darwin es eh, fundamental. Darwin le asoció, y yo yo creo que mucha gente, a la observación, al método, a la paciencia. Tiene mucho que ver en el evolucionista eso, ¿no? En los evolucionistas eh, tenéis que mirar mucho al entorno y ver lo que pasa y luego teorizar y saber que, por qué ocurren las cosas. Claro, el, la evolución es un mecanismo que como funciona muy lento, tú no lo puedes ver, tú no puedes ver, tú puedes ver eh, eh, los resultados de la evolución en diferentes especies, pero no puedes ver cómo pasa, porque va tan lenta que tú no puedes ver cómo evoluciona en cien años en nove, cien años que vivimos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacía Darwin? Darwin, en el famoso caso de los pájaros pinzones, él observó que en las Islas Galápagos había en una isla el pájaro pinzón, ...tenía un pico largo... ...lo voy a simplificar... ...para que todo el mundo... Diga. ...en otra isla tenía el pico redondo... ...y en otra isla tenía el pico eh, curvado... ...diferentes picos de la misma especie... dijo ...cómo puede ser que en islas... ...que están separadas por tres kilómetros... ...la misma especie... ...tenga tres picos diferentes... ...eso no se produce en una generación... ...a lo largo de miles de generaciones... ...cada una... ...ha recibido un tipo de pico... ...y se dio cuenta... De que la comida que había en cada isla Estaba adaptada a ese pico El pico de las que tenía el largo ya para comer un tipo de gusanos, Porque en esa isla había esos gusanos En la otra isla que había un tipo de fruta Pues el pico de la mayoría dijo ¿Cómo puede ser que una especie que ha llegado del continente Que vino de Sudamérica, llegó a estas islas Empezaron a criar los diferentes pinzones En las diferentes islas Y en, un, en el transcurso de a lo mejor mil, dos mil, tres mil lo que, El tipo que sea Ya son especies diferentes Son con diferentes picos Y entonces se dio cuenta de que la naturaleza Eh, eh, lo que hace siempre es que le interesa que tengan muchos hijos y que tus hijos sean diferentes el hecho de que cuando los, los padres dicen es que mis hijos no se parecen, es que es así la naturaleza no quiere que se parezcan tus hijos la naturaleza quiere que tus hijos sean diferentes entre sí para que al menos uno sobreviva porque como la naturaleza sabe que el entorno cambia, que el entorno no es siempre el mismo si tú por ejemplo, imaginemos, tú tienes un hijos que resisten el frío y todos tus hijos resisten el frío si llega una temporada de calor, se mueren todos Eso no le interesa la evolución. A la evolución le interesa que sobreviva alguno. Entonces, lo que hace es que tienes un hijo que sobrevive al frío, y otro al calor. Que llega a frío, pues sobrevive el que aguanta el frío. Que llega a calor, sobrevive el que aguanta el calor. Pero se asegura que al menos tus genes, el famoso libro de Richard Dawkins, del gen egoísta, el uh -huh. gen es egoísta. Quieres que sobreviva. Entonces, el, la... la la naturaleza siempre hace hijos diferentes para que al menos uno sobreviva entonces asegura de que tu genes se van a perpetuar que no se va a cortar en un momento dado porque de repente ven, pase algo que todos sus hijos no puedan sobrevivir entonces Darwin observó eso y eso solamente se puede observar observando diferentes especies que han venido de un ancestro común, en este caso un pájaro pinzón viendo como cada pico se ha ido adaptando eso tiene que ocurrir a algo de varias generaciones. ¿Qué ocurrió en el caso de estas islas? Pues que de repente nació un pinzón con el pico un poco más largo, ese comió gusanos y se reproduzco. Sus hijos tuvieron el pico más largo, comieron gusanos y se reprodujeron. Hasta que nada más quedaron pinzones de pico largo en esa isla. En la otra isla pasa pues, al revés. Los que tenían el pico largo se murieron porque no había gusanos y sobrevivieron los que comían frutas. Y así funciona la evolución. A veces más deprisa, a veces más despacio, de dependiendo del entorno. Cuando hay unas, unas, unas condiciones extrema, extremas, fuera que hay mucho, mucha muerte, mucha, mucho mm, reemplazo de especies por la evolución vale más, más de prisa, te reproduce a toda velocidad y tus hijos van muriendo pero va sobreviviendo, va subiendo y a veces va más despacito porque no hay, un, no hay un, un entorno agresivo como si dijéramos. ¿En tu caso personal cómo fue tu relación y por qué decidiste dedicarte a estos asuntos tuvo mucho que ver en la observación del entorno? ¿En lo que ocurría? Bueno, en mi caso, eh, pues, si me ha gustado, desde pequeñito no me han gustado los animales y me gustó mucho lo que era, el, el, el, cómo haya, yo en mi prioridad que era neurociencia, me, me interesó muchísimo ver cómo había evolucionado el sistema nervioso de los seres vivos. Es decir, cómo eh, eh, hay que tener en cuenta que el, el, los seres vivos tienen un sistema nervioso precisamente porque nos movemos. ¿no? Entonces, eh, como de un simple gusano que tiene 150 neuronas y si las tenemos contadas para qué sirven? a un ser humano que tiene 10 mil millones de neuronas y cómo se interaccionan para generar cómo una persona es capaz de pensar una poesía, ¿de dónde sale eso? Y cómo un, no sé, un vampiro puede, un vampiro, perdón, un murciélago puede eh, volar y orientarse a través del sonido, a esa velocidad. Entonces me pareció cómo el cerebro se va adaptando a esas necesidades, porque un delfín tiene un cortex auditivo cinco veces mayor que el nuestro porque él se orienta oyendo y nosotros tenemos un corte auditivo bastante malo porque oímos bastante mal comparado con los animales. Entonces a mí me interesó muchísimo cómo el sistema nervioso es el, de alguna manera el, cent el, el director de la orquesta que organiza todo nuestro cuerpo para adaptarnos al entorno. ¿no? Y, y es maravilloso como este sistema Yo, por ejemplo, que estudio el sueño de los mamíferos marinos, el sueño de los delfines, cómo ha, ha sido capaces de, de, de conseguir dormir con medio cerebro. Eso es una, una cualidad biológica evolutiva brutal, como un animal se, se ve a tal presión evolutiva de lo que hablábamos antes, ¿no? Qué presión evolutiva tuvo un animal de cuatro patas que se mete al agua, que luego se convirtió en un delfín a lo largo de millones de años? Pues se dio cuenta de que él tenía que respirar, no era un pez, no podía respirar debajo del agua, no podía coger el oxígeno debajo del agua y dijo, "Yo tengo que subir cada minuto a la superficie, entonces no me puedo dormir porque si me duermo me hago, Entonces tuvo que cambiar todo su organismo y dormir con medio cerebro para que el otro medio le permitiese moverse subir a la superficie y respirar ¿no? Esa, esa, esa es su evolución pura como un organismo, desde de, de un animal cuadrúpedo que fue al agua hace 70 millones de años y dijo, tengo que respirar pero tengo que vivir en el agua, la única forma es no dormir, o sea, no dormir como duermen los demás que se tumban y se y cierran los ojos tengo que mantener un ojo abierto al menos que corresponde al hemisferio, eso es maravilloso, como una evolución ha conseguido algo tan fundamental como un sueño, hacer que un animal duerma con la mitad del cerebro y con la otra mitad se despierto. esas son cosas que a mí me maravillan en el sentido de cómo una evolución es capaz de hacer algo tan tan importante como un sueño o, y, y hacerlo y funciona. Un delfín duerme con la mitad del cerebro nada más, y lo va cambiando cada media hora. Eso es una, un aspecto evolutivo que, que define cómo, cómo una naturaleza es tan poderosa y cómo puede modificar tanto un organismo. En algunas ocasiones eh, que has estado aquí con nosotros nos has contado lo importante que ha sido y que es en la evolución humana eh, en el pasado y en el presente, lo que es la amenaza, el miedo forma parte de nosotros y forma parte de lo que nos hace eh, crecer también claro, eh, en, hay que dar en cuenta lo que te comentaba antes, nosotros en Occidente los, la gente que vivimos en Occidente vivimos en un país seguro, vivimos en un entorno seguro las posibilidades de que alguien te te, te ataque para comerte, son muy pocas pero hace, esto es esto solo ahora, hace dos mil años No lo era así. Y ten en cuenta que el ser humano el, el lleva 300.000 años y los homínidos llevamos 6 millones de años. Lo normal antes era que tú sales a la calle, al campo o a la sabana, y te podían comer muy fácilmente. Entonces, el miedo es un elemento que en nuestro cerebro creó la amenaza para potenciar nuestra defensa, lo que se llama eh, ataca o corre, una de dos. Entonces, desarrollamos dos tipos de defensa. Una de ellas es huye muy bien, o otra ataca muy bien. Entonces, los organismos nos dividimos en los que son capaces de repeler una agresión ...somos capaces de defendernos... ...o los que son capaces de, de evadirse muy bien... ...vemos una gacela a la velocidad que puede correr... ...es una experta en evadirse... ...y vemos un león que se espera en atacar... ...entonces ese miedo lo que es un, es un, una herramienta necesaria... ...en el caso de cuando nosotros... ...en un, eh, las sociedades modernas... ...generamos demasiado miedo... ...se produce la ansiedad... ...porque el miedo es, un, es a lo temor a lo desconocido... ...el miedo es bueno cuando tenemos que escapar de un depredador, porque lo que hace es que libera una cantidad de neuromoduladores, de de, de neurotransmisores y de hormonas en el cuerpo que nos permite correr más rápido, y ser más fuertes, y entonces eso aumenta la capacidad de supervivencia. Pero cuando empe empe empe empezamos a tener miedo a cosas ilógicas en una sociedad moderna, ...y día tras día tras día lo que hace es que generar un comportamiento patológico ...y se traduce en ansiedad o el estrés, que es lo que llamamos fuente... ...el estrés y la ansiedad no es más que la, la utilización del circuito de miedo... ...sin el elemento agresivo, es decir, sin que esté el tigre delante... ...cuando, una, cuando eh, el, hace tres mil años un antepasado nuestro veía un tigre... ...y tenía esa severa ansiedad, era bueno, le, le sobrevivía... ...pero al día siguiente no tenía, no tenía esa sensación... El ser humano hoy día tiene sensación de ansiedad día tras día por el trabajo, por las noticias y eso es lo que es patológico. Pero el miedo en sí, igual que el hambre o el que la sed, son emociones que son necesarias para sentir la amenaza y eh, potenciar la supervivencia. Porque si tú no tienes miedo y de repente ves una serpiente y no la tienes miedo, pues probablemente te mueras enseguida porque te picará una serpiente. Entonces, esa generación de miedo todos los animales la tienen. Cualquier animal cuando ve a su depredador tiene miedo. ¿Por qué? Porque sabe que le puede comer. Y eso es una sensación básica. ¿Tú crees que la evolución asegura ha acertado en todo o hay cosas que todavía se nos escapan a las leyes de la evolución? ¿O la evolución no cubre absolutamente todo? La evolución funciona por, por prueba y error. O sea, es un mecanismo muy eficiente pero que va muy lento porque dice ¿Esto funciona? No, porque se muere, pues se muere el organismo. ¿Esto funciona? No, pues se muere el organismo. Ten en cuenta que las mutaciones que, que promueven la evolución son, la, son al azar. Muchas, muchas mutaciones no valen para nada y hace que el organismo se muera, pero de repente una mutación hace que ese organismo sea mejor. Por eso se reproduce más. Pero la evolución, evidentemente, tiene muchísimos errores. Todas las mutaciones que no generan algo mejor son mutaciones que ha hecho la evolución y que al se desprecian. El resultado final es positivo siempre, porque mira dónde estamos. Pero eh, funciona mucho de prueba y error. Pruebo esto, falla. No es un mecanismo que acierta 100%. Y la evolución además es un mecanismo oportunista, es decir eh, eh, si yo evoluciono y aprovecho esto que he evolucionado para otra cosa bien, bien mejor por ejemplo los huesos los, los, ciertos partes de los huesos de los peces que tenían en la para respirar de los de, no de los peces de los de donde venimos de los de, los, de las especies de hace ochenta años de ellos, se convirtieron en los huesos con los que oímos ahora, los famosos el martillo, el yunque y el estribo que tenemos en el oído son huesecitos que vienen, que provienen luego de un órgano respiratorio de nuestros antepasados, que ya de paso que estaba ahí pues los utilizamos para oír pero la evolución a veces, hay un libro hay un, una cosa muy curiosa de Richard Dawkins en su libro que habla que un día haciéndole una, una, una autopsia a una jirafa, se dieron cuenta de que un nervio, un nervio de los auditivos el nervio lo normal es que vaya de la oreja al cerebro, ¿no? pero en el caso de la jirafa Empecé a evolucionar con el cuello y el nervio que pasaba por debajo de un tendón, eh, pues siguió evolucionando, el cuello empezó a crecer y ese nervio, en vez de coger y cortar su ruta e ir directamente al oído, no le dio tiempo o por la razón que fuera no fue útil y siguió haciendo la U. Esa U que medía un centímetro en una jirafa primitiva que tiene un cuello pequeño, se ha convertido en que era el nervio auditivo de la jirafa sale de la oreja, baja 4 metros hasta el cuello, vuelve a subir hasta arriba, hasta el cerebro. Lo cual es, un, es una chapuza desde el punto de vista evolutivo, ¿no? Pero eh, funciona. Y como funciona, por la evolución lo deja ahí. Eh, quiere decir, que a veces la evolución eh, aprovecha lo que tiene. Es como, como si digamos, a, a veces es una chapuza lo que hace. Pero aquí, al final, si te reproduces, la, la evolución lo respeta. Lo que aprendemos contigo cada vez que hablas con nosotros, que nos cuentas cosas sobre la evolución, sobre la ciencia definitiva, sobre este tema, qué importante es además todo lo que nos dices y todo lo que nos explicas. Mario, ha sido un enorme placer, es un enorme placer escucharte, es un enorme placer aprender contigo. Así que viva la evolución porque gracias a la evolución contamos contigo. Muchas gracias Bruno, a todos vosotros. Un saludo, un abrazo. La quimera de otra vida.